Claudio Montiel, delegado del SOEM en Daxa, de la Municipalidad de Santa Rosa. Eh, Claudio, buenos días. Pablo Cucharini te saluda. Sí, buenos días. ¿Cómo te va? Bien, bien. Eh, Claudio, ¿qué, ¿qué está pasando ahí en Daxa, en este momento? Mira, nosotros ahora... Realmente ayer tuvimos una asamblea, pero esto viene de hace... Diría de que hace años, ¿sí? sí. Lo que pasa es que hace 20 días tuvimos un accidente de un compañero muy comprometido y, bueno, a raíz de eso... Eh, bueno, es eh, como que colmó ¿viste? un poco la, la paciencia de, de, del sector. Nosotros eh, pedimos una audiencia al Intendente hace 20 días más o menos y todavía no, hemos, no tenemos respuesta. Nosotros queríamos hablar con él por, por todos los temas que están pasando, que ya lo habíamos hablado con él, eh, te digo que hace un año, y que él se comprometió a solucionar los problemas de la dirección. Y bueno, a raíz de eso eh, llegamos a esto que es un quite de colaboración, nada más, eh, la gente va a salir a trabajar a partir de las 10 de la mañana. Ah. En vez de hacerlo como habitualmente, va a salir a las 10 de la mañana. Eh, eh, ¿Qué pasó con el compañero este que, que sufrió el <ríe> accidente? Mira, nosotros tenemos un problema acá en la dirección, y que es, no vamos a hacer cargo a, este, a esta gestión, sino que hace mucho tiempo atrás, pero la venimos peleando con todas las gestiones, venimos peleando por... Por un convenio que a nosotros nos no encuadre, viste, y dejemos de tener un montón de problemas que son, eh, como se llama, habituales y que realmente no le podemos encontrar una solución. Nosotros en la dirección, la mayoría que tiene, como se llama, la mayoría cobra horas extras. Eh, a todo el mundo se le paga por eh, el que tiene una responsabilidad, se le paga con hora extra. El que tiene trabajo insalubre, se le paga con hora extra. El que cumple guardias rotativas le paga con hora extra. O sea, todo se soluciona de esa forma y nosotros creemos que no es la solución. Mm. ¿Viste? Sí, sí. Eh, este compañero se accidentó, eh, accidente de trabajo, eh, se le comprometió un, eh, un ojo y, y a raíz de eso, ¿viste? Este compañero ahora eh, <ríe> eh, se le afecta eh, totalmente el sueldo o sea que no, no va a cobrar lo que venía cobrando porque son <ríe> todas horas extras. Bien. Entonces eh, nosotros, y eso es habitual acá en la dirección, que, que el compañero se accidente por una u otra forma, y, y bueno, y todo, todas las veces tenemos el mismo problema, entonces nosotros queremos darle una solución a eso. Mm. Eh, este quite de colaboración arrancó a las 7 de la mañana y va a durar hasta las 10. Sí hasta las 10, el turno de la mañana. Y si no hay un, alguna respuesta o algún funcionario o alguien se acerca, a, a cómo, ¿cómo va a continuar esto? mira nosotros siempre hacemos todo con, con asambleas, a la una menos cuarto, que nos juntamos los dos turnos, después los chicos de allá de la, de la Palacio y, y, y los del laboratorio, eh, y todo lo decidimos por asamblea, ah. así que, Nosotros vemos, si nos llaman, nos juntaremos de vuelta y charlaremos y vemos qué, qué decisión vamos a tomar. ¿Cómo, ¿Cómo están los reclamos de los vecinos por las pérdidas de agua y los problemas de, de cloacas? Mira, el tema de, de, de eso es, es, es relativo. Hay veces que nosotros podemos llegar a, a, a ¿cómo se llama, a, a solucionar los, los problemas, pero hay veces que... Eh, por la época o porque, qué sé yo, las máquinas por ahí nos no fallan o algunos vehículos, eh, eso es relativo. <risa> eh, por ahí baja, sube, baja y sube, es una, una constante. Mm, está bien. Eh, bien, eh, Claudio, eh, cuando haya más novedades seguramente estaremos hablando a ver que, qué decisión toman si no va ningún funcionario hasta ahí, hasta el lugar y les da algún mm. tipo de solución. Sí, nosotros lo que estábamos buscando realmente es que nos, nos den, ¿viste? Eh, o sea, primero que nos, que, que nos atiendan, eh, nosotros no solamente eh, generamos esto, sino también que llevamos soluciones, posibles soluciones, que también queremos que sean escuchadas, que, sean, eh, que las vean, que, que ¿viste? tomen una decisión, si es viable o no se puede hacer, si se puede hacer, o sea, no, no nos quedamos solamente con esto de que nos, nos plantamos y nada más. Llevamos las soluciones también. Entonces, por ahí también eso enoja un poco más, porque si, si vos llevas posibles soluciones y no te escuchan, y bueno, es como que no tienen interés, ¿no? Claro, sí, sí, sí, más vale. Eh, bien, Claudio, te agradecemos estos minutos bueno. con Radio Kermés. Listo, bien. gracias. La palabra de Claudio Montiel, delegado del SOEM en la Dirección de Agua eh, y Servicios Sanitarios de la ciudad de Santa Rosa.